O a sea, DJPJ, ese programa en el que debería haber un presentador que no está y hoy somos solo dos pelagatos y somos Flan y yo, así sí. que hola, aquí, hola. aquí lo, lo veis, ahí lo, bueno no lo veis pero lo podéis oír, estoy pelando gatos no me veis pero estoy pelando gatos oh, no, no se esquilan los gatos esos son las ovejas bueno no. aparte ahora tienen frío todos los gatos no bueno. les hagas eso A ver, bueno, pues comentaremos un poco lo que ha pasado esta semana. que Básicamente juegos... Imágenes de, nuevas imágenes de juegos. Ya. Por ejemplo, el mayor es Mask 3D. Ya tiene anuncio de televisión. Sí, eh, Pero también salió el tráiler de, de Green Fandango, remaster. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso es bastante interesante. Eh... Es decir, Bueno, a mí ambas me interesan bastante. decir, ¿sí? sí, El mayor, el más que Es que antes quería jugar a, en la 3DS también a Lotarina y aún no lo tengo. No. Que... Yo también tengo que jugar a todo. No, hmm. hoy quejas sobre los gráficos, sobre cómo están hechos. Anda. Hoy quejas más que nada sobre pues eso, como las caras, cómo están diseñadas y tal. Que los nuevos diseños hoy que no gustaron demasiado. Pero bueno, sí. No, no. habrá opiniones para todos los gustos. ¿Tienes más ganas uh, a los remakes de Ocarina of Time y, y, y Majora's Mask o, o, a, o a League of Worlds? No te sabría decir, <risas> yo cualquier Zelda lo, lo juego con, pues, con mucho gusto, así yeah. que no. Y es que Ay, antes de jugar a Disney King Golds, quería acabarme la Link to the Past, que sí, siempre que lo he puesto si y nunca me, lo acabé. Como si me dais el Zelda 2, mentira. Espera. <risas> broma A ver. Eh... Y bueno, a ver, aparte de eso, veamos. Nuevo Grim Fantinango Remaster. Okay. Pues ya son 15 minutos de gameplay. El... ¿Cómo? ¿Cómo? Son 15 minutos de gameplay, que ahí es nada, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Y hombre, la verdad salido... es que la remasterización tiene buena pinta. Viste Hablando de la remasterización de Grim Fandango, ¿viste eh, un, un chico, un, un, un, un diseñador gráfico, un, un, un programador de todo, eh, hizo eh, la primera parte de Grim Fandango ¿Mm? en el motor eh, Unreal Engine 4? el que sí. se usa para, bueno, cosas, es verdad. Y, y queda genial, no sé si lo viste, pero, pero está muy guay. Y... Vi algo, pero vi poquito, pero sí, la verdad es que mola bastante, mola el sitio. O sea, no, no hizo nada, no, no metió más personajes, ni nada de eso, ni, sí, ni pero... diálogo, solo es el sitio y, y Manny andando por allí, pero queda, queda Claro, genial. pero sí, sí, la verdad es que es una pasada. Mm. Es bastante pasada. Y, y le metió... Eh, no, no me acuerdo qué, qué, qué, qué estudio era, de, qué estudio de, de videojuegos... Eh, tequila, puede ser que se más no sé. Eh, que le, le ponía guiños en medio de de, la, oh. de las cosas, en plan diciéndoles, contratadme, ¿sabes? Dadme un trabajo. <ríe> ¡Qué guay! Sí. ¡Qué guay! Sí, porque madre mía, ¿eh? lo hizo es genial. Hombre, la verdad... La verdad es que sí, que le quedó curradísimo okay. y muy detallado todo. A ver, para ser un cachito pequeñito, pues, oye, está muy bien. Mm. El tema sí es ir despacio, pero no sé. A mí me, a mí me gusta el, el cambio de estética que le proporciona el Unreal, la verdad. Queda mm. muy, muy, muy, muy Bioshock, parece. Sí, aparte, hombre, a ver, el diseño en sí está guay del juego, pero no sé, es que es como... Queda como todo súper, no sé, moderno y pulido, no sí, sé, está, sí, sí. está bien, está muy bien, la verdad. A ver, eh, ambos, ambos, ambos me gustan, pero no sé, la verdad, igual, igual algo así, pues, es algo que se puede pensar, plantear. Sí. Es que últimamente Tim Shaffer... Eh... Le está dando... Oigo muchas quejas contra Double Fine porque, sobre todo, por el eh, Broken Age, el juego este. Sí. Que salió... Fue un Kickstarter millonario y salió a trozos o aún no salió, salió en Alfa Técnica o Beta, cerrado, <risa> no sé qué, o, o lo que sea. Y la gente se queja bastante. Es que, ¿Y a obviamente le gusta mucho, no mola. Pero, ya. Es que es una aventura, una novela, novela visual, una novela gráfica. Bueno, estas... Que, o sea, es un juego de, de, de historia digo, no sé cómo ¿Qué? llamarlo ya eh, pero, o sea, es muy bonito y vi algún gameplay pero eh, parece ser que hay gente a la que le encanta el juego, pero otros a los que les parece que un, un timo que habiendo este, tenido tanto dinero, los de Double Fine hayan sacado eso al, al, al mercado digamos Hombre, Así claro, que es que no a sé. ver, también depende un poco del presupuesto porque es no. que a ver si es verdad Que tenía eh, un presupuesto enorme, pues hombre, mm, haz un juego de gran presupuesto. Es mm. si decir, no hagas una cosa pequeñita, por bien hecha que esté, pues oye, igual, no sé, te puedes eh, estirar un poquito más. Mm. Y ahora también los acusan un poco de estar eh, rizando un poco el rizo, sacando un remaster de un juego, ¿sabes? Que bueno, eso no lo veo tan tan descabellado porque últimamente todo el mundo está sacando remasterizaciones sí. de juegos antiguos. A ver, es eso, sí. A ver, si la, la gente si no se queja de remasterización de juegos y hace poco, que no se quejen de remasterizaciones de juegos antiguos, porque es eso, este ya tiene sus añetes. Mm. Entonces, pues no sé... Es, como, es, es casi como quien eh, pide una remasterización de Final Fantasy VII. Es, es, es sí, más o menos de, es por el mismo eh... sí, por el mismo tiempo, ¿no? El Game Fandango de cuando es. Creo que es un poco el... más antiguo, ¿no? Incluso, Porque pues mira... El Game Fandango. Eh, a mí, a mí no esto me parece, incluso, sí. no, no me parece mal un remake de un juego de esa época, pero si lo que Hombre, me parece no. mal es... Ah no, pues, ah, no, pues es de 1998, es un año después. Buenas tardes. Y... Eh, No me parece mal... Re claro, remakes de juegos de esa época, pero después está el remaster de The Last of Us, que sí que ya me parece, ya, bueno, hombre. ya lo que voy mencionando. Yo no lo acabo de entender, pero bueno, <risa> ya, ya, eso, eso ya lo veremos cuando esté León y discutimos con él. Ya, ah, ya, ya. Ay, madre. En fin, pues no sé, pero es, es una buena idea para mi gusto, mm. Y a ver, veamos... ¿Qué más cosas nos trajo esta semana tan cargada de cosas? Ah, no, no, no, no, es que, a, a ver, hay una noticia de la semana, es a una ver. exclusiva de ayer. Eh, no, lo siento, pero es que no hay nada más importante, no pasó nada más esta semana que esto. Lo siento por todo lo demás. Ayer, ayer me regalaron el Omega Rubí. ¡Oh, Dios mío! Bueno. Ay, mi vida se ha acabado. Ay, no, no. ¿Y tu vida acabado? Sí. ¿A quién sí, coges de, bueno, de, de inicial? Pues probablemente a Torchic, porque es que Torchic es demasiado mono para no muy coger mal, a Torchic. Muy mal. ¿Por qué? Porque, porque, porque, sí, porque tú eres sí. de, de Mad Keep, ¿no? Yo soy de Madkip, sí. Da sí. <risa> e igual, monos igual. Yeah. Ay, yo, yo es mono, es igual. Es extraño porque yo soy de los de planta, siempre. Mm. Pero en la tercera, eh, Trico lo cogí alguna vez y no me gustó tanto como Madkip. A lo mejor sí. si, me compro, si me compro el rubío el, el, rubí, el zafiro ahora, a lo mejor cojo a Trico en vez de Madkip, porque ya tengo un, un Swampert guay. O sea que no me, sé. Las plantan los que más me gustan, son los de las dos primeras, la verdad. Mm. Corita y bulbasur Bulbasur, no yo, era, yo, era, yo era Team bulbasur de pequeña, ¿vale? Yeah. <risa> choca esas cinco. Choca esas cinco. Venga, venga. <risa> <risa> Muy bien. <risa> Ay, Dios. Pues yo, de juegos que estoy eh, jugando ahora así últimamente a tope, estoy con el Smash de 3DS que estoy intentando pasármelo, o sea, pasármelo, jugarlo más en serio, porque últimamente me, me estoy jugando mucho a, a partidas online, de estas contra uno en, eh, en, en escenarios sin objetos y todo eso, y ¿por qué?, porque me mandaron un email y tal, los de Nintendo, que ponía que, eh, va a meter, que metieron ya el Smash en la Liga de Videojuegos Profesional Española. Oh. Sí. Y, y en la, me metí en la página web y tal, para ver cómo iba la cosa y me registré. Y a ver ahora estoy practicando un poco para ver si hago algún combate que otro, para ver cómo va, porque me parece bastante interesante el, el concepto. Nunca me había planteado meterme Hombre, en nada. Sí, y además la inscripción es gratis, o sea que... Yo por... Ah, guay. Sí, sí, sí. Hombre, la verdad, hombre, la verdad es que, no sé, es un concepto entretenido, que la gente pueda competir, no sé, a otro nivel. ¿Sí? Y hay el rollo de entrenarse para ser el mejor. El mejor que habrá jamás. Exacto, no sé. exacto. Hablemos más de Pokémon. <risa> pues, eh... No, a mí, me parece, a mí me parece una idea divertida, ¿Sí? la verdad. Yo el Smash tengo la demo y todavía no la... Todavía no gasté los... 30 los 30 usos. Sí, los usos todavía los tengo ahí. Pero bueno, la verdad Yo es que... me gustó. los había gastado. A mí lo que me gusta, gusta del Smash es jugar con gente, la verdad. Mm. Entonces, pues, no juego mucho. A mí lo que pasa es que en el Smash 3DS hay un, juego, hay un, un modo que se llama Smash Ventura que se va, vas luchando por ahí por un escenario, vas cogiendo potenciadores y tal, que es que me, me engancha oh, muchísimo. ¡Qué guay! Sí, sí, sí, está muy guay. Bueno. Y Tao. No, la verdad es que a mí el sistema de Smash me gusta mucho, es decir, me sí. parece no sé, es distinto de cualquier juego de combate. Hmm. Es totalmente distinto. Es que... Bueno, hay un juego después que salió de las Tortugas Ninja, que es parecido. Hostia. Hostia. ¡Oh! ¡Qué movida! Sí, sí, sí. Oh, pero de cuando eran molonas o de cuando las Teenage Ninja Mutant turtles Las Teenage, no, teenage mutant. mutant, eso, es verdad. Teenage Mutant Ninja Turtles... Sí, sí, el sí, Ninja sí. tiene que ir después de Mutant. Pues, pues bueno, bueno, da igual, la peli estaba bien, era graciosa y bueno, Michelangelo da un poco de miedo, pero mm. en fin, da igual. Bueno, no, Mique, no, Michelangelo no, Michelangelo era guay, el que daba miedo era Rafael... Pero bueno pero, pero, jo, Yo no me acuerdo de cuál era cada uno El rojo, el gigante El que le saca cuatro cabezas a los demás Y de ancho <risa> es como dos tortugas Ah, bien Pero eran todos iguales es que No, no ese es más grande que los demás No sé por qué, pero mucho más grande A lo, a lo largo y a lo ancho Es ay, que ay. no, no lo entiendo Es una cosa muy chunga <risa> Y también habla así siempre Siempre está enfadado ay, Es Dios. como Hulk cool. No sé A mí me dio mucho miedo verlo en la peli. A ver. Y esta noticia es un poco extraña. Eh, Humbleband Humble del español. Sí, lo viste, sale en Epic. Sí. Y hombre, eh, la verdad es que no tiene mala pinta, ¿eh? Es decir, hemos de, hemos de decir una cosa, pero... Mmm, mola que el, que el desarrollo del juego español empiece un poco a remontar. Mm -hmm. No sé. Pues sí, el, el Epic se desbloquea con. Creo que eran 10 euros. Oh. No. Mm. Sí, eran 10 euros, creo. Sí. Bueno, 10 dólares, pero al cambio más o menos. Mm. Algo así. Pero de para arriba para abajo. Y el resto no, no los conocí muy bien, creo yo. No me suena. Bueno, Pixel sí así oh, se suena. El nihilumbra es bastante chulo. Ni nombre vi, vi la portada y me gustó, pero claro, no vi más, <risa> o sea que... Sí, y bueno. por ahí el full mollo también. Mm -hmm. Oye, tengo, no tengo sé, unas claro. ganas al, al, al guacamelea, aún no lo tengo. ¿sí? <risa> sí, sí, sí. sí, metí el gusanillo Jesús el la oh, es día. Claro, es que además... Es que, eh, hombre, yo ya lo quería de antes, pero no sé. A ver. <risa> en fin... Este, esta semana fueron todos trailers, las noticias. Sí, sí, sí, sí. sí. <risa> Ese trailer de Xenoblade. Eh, bueno, eh, y mucha gente muriéndose por... Oh, Dios mío. Ima bueno, no, imágenes de Xenoblade. 3D. Sí, sí. Mucha gente ha muerto. Y bueno, eh, imágenes de Dragon Quest Heroes. Joder. No, es que ya no, ya no trailers, imágenes. Imágenes por todas partes. Sí. Imágenes de Pokémon Tournament. No, imágenes. Está okay. <risa> Pikachu oh, en Pokémon. Queda, queda raro. Ah, jo, pero no sé, yo quería probar el Pokémon, la verdad. Sí, yo sé, seguro que sale fuera de Japón al final. eh Dicen, no, sí, para, va a ser para arcades de Japón solo, pero seguro que al final acaba saliendo para Wii U. A ver, esperemos, esperemos. trailer de Apotheon, trailer de, de, de, de oh. Type Zero, imágenes también. Sí, de todo. Es raro sí, este Pikachu. Eh. <risa> ¿Viste? También ¿Qué? salió una, una demo, a ver si me la bajo. Que tengo ganas de probarlo. Del codename Steam. Sí, sí, también vi que estaba. Que ese, en ¿Qué? el Nintendo Direct del, del mes pasado, creo que fue. Dijeron que si le ponías amigos de personajes de, de Fire Emblem, los podías controlar después también en el juego. ¡Qué movida! Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el codename Steam eh, es, es muy. Americanada. Son todos personajes mm. famosos de allí, ¿sabes? En plan presidentes y cosas de estas. Creo que no había solo... Creo que no había solo personajes de allí, ¿eh? Creo que también ¿No? había presentes británicos. No se había oído yo. No, no sé. Bueno. Tengo que ver a ver si... De que también le de... el, el, el concepto está genial y además es steampunk, sí. o sea... Si fallas sí. con sí. steampunk, eres muy malo, ¿eh? No sé, pero... Creo que en parte es normal que sea, que sea así. Mm. Es decir, es uno, pues oye, es pues, donde vas a poner las referencias. Y, a ver, ¡Oh! Spotify llega a Playstation 3 y Playstation 4. ¡Anda! <ríe> sí, cierra Music Unlimited. ¡Spotify! Parece ser que, bueno, en marzo eh, cerrará Music Unlimited, mm. Y bueno, ¿y qué más? Y bueno, ahí vendrá Spotify con cuenta gratuita, premium, si aquí es premium. También parece ser que va a funcionar en smartphones y tabletas de Xperia. Bueno. Sí, es Experia. No te de todas píes. formas ya, hay, ya hay, hay aplicaciones de Spotify, ¿no? En, en smartphones. Sí, eh, lo que sí que sí, lo que hay es una versión. Sí, es, es versión para móvil, más bien. Claro. Es una cosa, es algo así. Lo que pasa es que, bueno, está bastante limitada. Mm. Es decir, tú, por ejemplo, si escoges, si en vez de una playlist quieres escuchar el disco de una persona o de un grupo, pues no puedes elegir el orden de las canciones, salen en el aleatorio. Mm. Entonces, pues es un poco rollo, porque si buscas una canción, pues no puedes buscar canciones. Bueno. Te pone eso y luego... Lista aleatoria, pero bueno. Y además o sea, no creo que en móvil, en móvil no se pueden descargar las, las, o algo así, bueno, no sé. Creo que no, creo que solo ah, no, el, ¿no? Ah, no. Ya, ya no, es que me estoy equivocando. Estoy diciendo SoundCloud. Sí, en SoundCloud eh, hay, hay um, aplicaciones para Sound, una aplicación de SoundCloud para, para smartphone. Eh, en la, en la página web se pueden descargar perfectamente las canciones, bueno, las que te dejen los autores, claro. Y, pero en el de, en el de móvil Solo se pueden escuchar, no se pueden descargar Me, acu me acuerdo porque me bajé yo la app de, de SoundCloud para bajarme una canción Para el móvil y no podía Y yo, mierda <risas> Sí, sí, sí Oh, y por cierto Cosa de la que también hay nuevo vídeo Hatred Ya, ay, es súper oh, polémico. Fue incendiando todo, cargándote cosas. Sí, eh, lo es porque, bueno, es una versión en serio de postal. Mm. Es decir, en vez de ser un poco a coña, pues eh, simplemente pues, matas. Porque, porque sí, porque sí. te jodes. Sí, porque el tío dice, ay pues humanos de fuera y ya está. Sí, pero oye, <risa> no sé. ¿Cuántos padres se y lo comprarán gente... a, a sus hijos de 12 años? Hombre, pero es que no sé si te mola. Si te mola meterte de hostias con el mundo y no gente, pues joder, no sé. Es sí, tu yo creo juego, que juego, o sea, bien. no. No sé. Yo creo que tiene que haber juegos de todo. Ya, ya, ya. La estética, por ejemplo, mola. Y, hombre, gameplay. El gameplay es un poco raro. O sea, no. No sé, está bien, pero no acabo de pillar algunas cosas para desahogarte ahí, eh, dándole sí, a botón sí, sí. está bien y la perspectiva es curiosa además mola la verdad es que mola eh, sabes también, no sé si te enteraste eso es una cosa de, de los de 4chan que 4chan, Reddit y todo este una, una comunidad un poco sórdida de sí. videojuegos de internet eh, que hicieron los pobres ya No, no, no, hicieron ellos, eh, un, porque cada año hacen un, un Video Games Award, como, el, como sí. los VGA, pero suyo, y lo echaron ayer, lo, estuve, lo, lo echaron en emisión y yo lo estuve viendo, oh. que es, es, una, es un, está en clave de humor y tiene un, un, un, algunas cosas que a mucha gente le resultarían ofensivas, pero bueno, yo me reí de todas formas y me estuvo, estuvo bastante entretenido, tiene un humor muy, muy característico también. Y le dieron muchos premios a Bayonetta 2, que supongo que porque tetas, pero bueno, Bayonetta 2 se llevó casi todo es, y, es y, Metal Gear, sí, es y Metal probable. Gear Solid, había, había, mucha sí, variedad me de, sí, había mucha variedad de juegos nominados, digamos pero los que se llevaron casi todo fueron Bayonetta 2 y Metal Gear Solid, eh, Ground Zeroes, me eh, parece raro porque también hay gente que el Ground Zero se está quejando porque o sea, te, te, lo, te lo ponen como, como si fuese un tráiler para el Metal Gear solid 5, sí. ¿sabes? Sí, sí, porque es así. que es eso. Y te lo cobran igual, sí. o sea. Sí, es que por eso me sorprendió un poquito que, que la verdad eh, <coughs> me gustase tanto por, precisamente por ese problema y además allí eh, eh, bueno, en estos lares se suelen quejar bastante de esa clase de cosas. Entonces por eso, no sé. No, igual está ahí súper mega bien y no sé. No sé, eres curioso el tema. Un buen aperitivo. Y no te preocupes por lo de reír, no sé, cosas ofensivas. Ya tenemos un ticket VIP para el infierno, así que <risa> todo va bien. Todo va bien. Y bueno, en otro orden de cosas, eh, Sony eliminará las apps mapas y YouTube de PlayStation Vita y cancelará funciones de NIA, yo es que, es que no sé, no sé qué le van a dejar a la pobre ya yeah. le están quitando todo, no, sé no sé qué pretendía con la pesadita. no sé, es que a ver, vale sí muy chula eh, con buena tecnología y tal pero si no le meten juegos y no sé le ponen ahí un montón de aplicaciones pero solo para retirarlas pues muy bien no yeah. pobrecita Ay, es que me da pena con la carita triste. Toda a mí llena, lo que me parecía más, más, más, más innovador de la PC Vita es que tenía la pantalla de atrás táctil. Que se emplugó, ¿Sí? me pongo el dedo y hago montañas en la pantalla. Pero... Eh, no sé. El resto de cosas era... No sé. no Yo sé, no sé qué pensar de la PC Vita. Mi primo la tiene. Y ¿Sí? la, usó, la usó unos meses y ya no lo oí hablar de ella nada más. O pues sea, que a saber. Ya, yeah. Es que si es eso realmente ni la promocionaron lo bastante, ni creo que se centraron en ella como de, se tendrían que haber centrado. No sé, a ver, siempre tienes que repartir un poco la atención entre tu consola de sobremesa y tu consola portátil, si es acaso una portátil. Eso, hombre, es básico. Mm. Eh, Nintendo lo hizo bastante bien con sus portátiles sí Nintendo pues oye, lo hizo igual... bien pero aún así estuvo perdiendo dinerito y ahora menos mal porque hay aquí otra noticia o sea que, que Nintendo está remontando un poco en su digamos en su economía oh. porque pero no por las consolas porque las las las ventas de consolas eh, no, siguen siendo un poco malas pues gracias a Super Smash Bros y a los juegos de Pokémon oh bien <risas> sí sí sí Hombre, sí, es que si ya tienen ahí los juegos que les arreglan la vida, pues no sé, tampoco tampoco se matarán mucho, sí. No, le, tienen un modelo de negocio que funciona basado en las first party mm. y ya está. Yeah. Pero, si, no sacasen, si sacasen, un nuevo Disidia para PS Vita, ¿la ¿verías tú? Sí, que es que es que si sacasen juegos, no sé, juegos con un mínimo interés o no sé, hay juegos eh, que se quedaron en Japón y que eran bastante interesantes, y en cambio ex, eh, exportaron otros que yo creo que en Occidente no tienen un interés especial, tipo eh, juegos en plan Date Simulator, no Date Simulator ahí y tal, pero no sé, cosas un sí. poco extrañas. Porque, hombre, supongo que habrá Date Simulator que sí que podrá que sí que podrán tener un cierto éxito aquí. No sé, supongo que dependerá, pero cosas ya un poco rarillas. Ver, tampoco creo que trajesen cosas tipo jato Fulgo Boyfriend, pero... Yeah. <ríe> ¡Dios! En fin, o sea, Full boyfriend, mm, es su, por lo menos no me han maravilla. llegado a eso. Es... A mí me gusta la paloma Yandere, Ay, la bien. paloma esta que está en el laboratorio y te mata y te corta la cabeza. No, no conozco los entresijos del, del juego, lo siento. No sé, yo, yo gracias a Cracked eh, sé que hay sé algunas cosas que pasan mía, de, con algunos de los personajes. ¡Madre mía! Es, no, es, es muy terrible, es muy terrible ese juego. O sea, no... Aparte que no eres... Eres una humana, una chica humana que va al colegio con palomas. Dejémoslo, no hablemos <risa> estas cosas. A ver, somos un podcast serio y sí, bueno, vamos, o sea Sí, sí, sí Ah, mira, más imágenes, Type 0 HD Para, para la PS4 Muchas imágenes de Type 0 O sea, es, es hacerte los dientes largos sí. ¡Ah! Mira, cuando... No. Eso, me, me, estoy contento un poco, además de... Yo sé que no tengo la Play 4 Ni la, ninguna consola de estas de nueva, nueva generación Pero... En cuanto me compre la Play 4 Cuando llegue porque cuando salga Kingdom Hearts 3 voy a ir a voy a empezar a ahorrar <risa> supongo <risa> por lo menos hay más juegos sabes que, que, ya. que me ya ya pues le, ve, o sea, le verás un poco de sí claro ¿De lo que no me gusta es que ahora me imagino que no sé si ya comenté esto pero si se me si se me estropea la Play 3 eh, yo no, no sabría ahora si, en plan, si me estropea la ps 3 y no tengo otro remedio. O sea, tiene que. No, no me la pueden arreglar ni nada, o vale mucho la ya. arreglo o lo que sea. ¿Qué hago? ¿Me compro otra Play 3 o me compro la Play 4? Porque si me, es que si me compro la Play 4 no puedo jugar a nada de lo que tengo para la Play 3. Claro, es que. <ríe> ¡Qué dilema! Ya. Porque, hombre, no es ninguna coña. Sí, es no, un poco no, no. mierda que no, que no tuviese retrocompatibilidad, pero bueno, no sé. En fin. No sé, por lo menos con la 3, pues podía ser. Si no, pues, a esperar los remakes de todos los juegos si quieres. A ver. Ah, y en otro orden de cosas. El nuevo ministro de Economía griego fue economista de Valve. Yanis <risa> Varoufakis. Eh, yo es que eh, me da un poco de miedo el tema. Y no, de, he eh... a haber unas rebajas en Grecia. Madre mía. Sí, sí, no... <risa> Eh, parece ser que bueno que en 2012 pues estuvo eh, no sé estuvo intentando eh, ayudar un poco a, la, a los a los problemas que tenía Valve por por los por los juegos de Team Fortress 2 dos mm. y bueno digamos que funcionó y no sé yo yo es que ya os digo eh, Grecia va a ser la nueva Alemania sí vamos o con sea, este señor es que no de o sea, tengo confianza, vamos a poner acciones en vamos no a pagar es que la deuda algo. Van, van a acabar van, a ver van a cambiar la moneda Ajá, o sea en vez de en vez de usar eh, no sé es que van van a empezar a usar cromos Temas. ¿Sí? <risa> Y, y se van a hacer de oro, es que se van a hacer de oro. Yo lo veo muchísimo. Yo me sí. voy a vivir para Grecia mañana. Mañana tengo las sí, maletas sí, hechas. ¿sí? sí, es que... En fin, esto es terrible. Ah. Y bueno, es, es... No, no, es gracioso, es muy gracioso, joder. No. Pobre Yanis, déjalo. Es muy majo. Vale, bueno, y de, econo de economistas y políticos, para economistas y políticos. Y en otro orden de cosas. Oh. ¡Ah! En otro orden de cosas, aquí está Jesús. Esto, esto no es un podcast. No lo es. No. Llevo, llevo escuchando cinco minutos y no lo parece, oh, desde luego. Qué bien. Oh. Pobre, pobre. Estaba aquí, pero estaba nos está, calladito. Nos está insultando y tú dices que pobre. Lo, pues lo no. tenemos marginado. Estaba aquí diciendo hacedme casito en el chat. Lo acabo de ver. Por, si me, queréis, por si me queréis introducir. En ah, pero es que, no, que no, ¿Estáis, no queríamos a mostrar, o sea, a poner, que digo, no. y he dicho, están a vuestro abolado ya entro yo aquí a de huello bueno, sí, no. eh. hiciste bien hiciste bien Jesús, bueno. ¿qué, qué, qué, de los trailers que salieron esta semana ¿viste alguno? ¿cuál te interesa? es que, <risa> es que esta semana lo único que ha habido son trailers solo trailers del ministro de economía griego y no sé lo del ministro de economía griego he vale. llegado a escucharos lo hace sí. dos minutos Sí. Y Spotify en PlayStation 4. Ah, sí. No y la PS evita escupiendo sangre. <risa> y que tengo el Pokémon rubio Omega. Esa, sí, es esa es la noticia más la, importante. La noticia de la, la semana. Es que es Bien, lo... yo, yo iba a haber metido aquí um, mi opinión. Bueno, mi opinión, ¿no? Con, lo he leído antes. Con lo del ministro de, de Grecia. que por lo visto es el responsable O sea, que sí que era, está en Valve todavía de asesor y tal, pero cuando estuvo en Valve fue el responsable de cambiar la dinámica de la empresa. O sea, que en Valve, sí. por ejemplo, que no hay, no hay jefes, por ejemplo. Hay gente que trabaja, pues eso, por un, como por una especie de bien común. Hay proyectos, entonces la gente se puede unir al proyecto que quiera en cualquier momento, coge su ganador, se va al proyecto que sea, o, o sea, que esto como muy, pues eso, como muy rojo. Grecia va a cambiar. Yo es que es lo que estábamos diciendo. <risa> Cambian las monedas por cromos y gemas y ya está y es que se eh, convierten en la nueva Alemania. Solo que sin la crisis de la burbuja del y de, con un yogur bueno, muy rico, de la construcción ahí a punto de estallar. Vaya. Bueno, ahora, ahora habría sí, eh, sí. la burbuja de los cromos, pero bueno. Claro. Sí. Es, es menos. Cierto. Que es menos peligrosa, yo creo, ¿no? Menos, no sé. Bueno, menos peligrosa. Sobre todo si alguien se clonar cromos y gemas, como no pasó nunca. Eso de menos peligroso no, no, no menosprecies la ida. La es ira. peligroso para los individuales, bueno, eh, para los individuos que van a perder su vida. ¿Eh? Prefiero traficar con cromos antes que traficar con casas. Así que, sí. bueno. Sí, Hay opiniones? Es mejor que traficar con droga, incluso, es más beneficioso. Sí, no, sé, no sale perdiendo nadie. Claro, no nadie. Es que no, para nada. Y menos no, uno, riesgo y más ganancias. Uno gana dinero y otro gana cromos. ¿Dónde está el afectado ahí? Claro, claro. Si tú, si tú pagas aquí dinero por un cromo es porque tú piensas que tiene ese valor y ya está. Exacto. Eh, eh, Jesús, ¿te enteraste de ayer los Video Games Awards? Eh, no, no voté, pero pero no han salido ya. ¿No sí, fue ayer, fueron la emisión y nada, bayoneta todo. <risa> Qué sorpresa. A ver, eh, ¿te ¿los habéis comentado o tengo que un, po, un poco ah. es que como Andrés no los había visto, pero me, a mí me gustó. O sea, Siempre veía nominados juegos que digo yo ¡Oh, pues vale, está guay! Pero siempre, siempre, casi siempre acertaba cuáles iban a salir porque, o sea, si conoces un poco cómo, cómo piensa aquí la gente que organizó estas yeah. cosas... ¿Y dónde están, dónde están? ¿Dónde está la lista? Eh... Ah, no sé. Yo solo vi el vídeo. Ah, el vídeo. Sí, tipo, sí, ganar, sí. Ganar, ganar, uy, ganadores. Eh, claro, claro. Sí, a sí, pagar, sí, ¿no? el, el, el show que había hicieron escrito, en plan... Es que había escrito ganaderos. Y así no... Ajá. Vale. ganador de los VGX, VGA cómo se llaman ya estas VGA, cosas VGA pero ¿Sí? la V entre, entre barras como en los claro. VGA 2014 mmm... convidia Vidya V-I-D-Y-A Vidya Game Awards ¿Cómo que? ¿What? V-I-D-Y-A It, uh, y game, escríbelo game. Sí, game, <risa> pilla game. A ver, brr, mm, eh, juego de daño. Dragon Age aquí. Ah, no, no. Calla, no. Vale, no, no, no. no, no, no. Splendor, ese es el peor juego. Sí, Veo, no, no, juego cuenta. Dragon Age Inquisition. <risa> le metí un Bueno, palos sí. a Dragon Age Inquisition que, que madre mía las bueno, si nubes el enlace oh. en el chat que no lo encuentro Ay, espera es que claro, yo el vídeo no, no vi si estaban los ganadores pero espera que lo busco de todas formas yo te doy un avance eh, palos por, por doquier a Dragon Age Inquisition eh... sí. está la gente que no me caga con él claro, pues ya ves no, claro. no, eh. cuando, cuando Forchan se quema con algo, es ahí a darle. Es que, es que a Entonces, ver, no tenemos que olvidar de quién estamos hablando ya. En todo caso eh, Y muchísimos premios para, para Metal Gear Solid Ground Zeroes parece ser y para Bayonetta 2 O sea que Vale, a ver dónde está sí Winners, aquí está Te lo paso por ahí um, Vamos a ver Aquí está. Bir... ah Vid ya ah, ok Most hated El Dragon sí. Age, Guardians 2, sí. Assassin's Creed, los of the Sonic Boom, qué raro que no salga Sonic Boom en PC. No, creo que no ganó, no sé si ganó oh. alguna. Ah, sí, Sonic sí. Boom ganó el, el de El Perverse Gameplay, sí, ese. <risa> pero está ya, está ya para... ¿En PC estaba ese juego? ¿O... No son solo juegos de PC, creo. No, no, pero pregunto porque como yo solamente tengo PC, pues por saber si es comparable por todavía sí. o... Creo que no. Pues Sonic World creo que se lo salió para, para Wii U, creo. No mm. eh. oh, sé. Sí. Eh, least Worst Award. Sí, el menos, el menos malo. El menos peor. Para el el sí. menos malo, Bayonetta 2. Sí, Bayonetta. Bueno. Se llevó también bastantes premios South Park, que eso está bien. Sí, bueno, he oído y leído muchas opiniones positivas, sobre todo si te gusta la serie. Mm. Es como un capítulo súper largo y todo el mundo dice que, que es genial. Eh, peor gameplay, Sonic Boom. God Simulator. Bien. ¿Por qué llaman a The Binding of Isaac pretencioso? Ah, que no. lo es. <risa> pero, no o sea, no lo entiendo. Porque, yo qué sé, le está no, poniendo no con, más. Es el pero, mismo juego con gráficos pixelados y a lo mejor... No, no, pues no, no, no. Es decir, por lo de pixels are art. Claro. Es decir, no. Es que no va en ese plan. Que se lo den a Broken Age, pues lo puedo entender. Hasta nada, cierto nada. punto, pero no sé. Eso es son en opiniones. Este caso, sí, opiniones, Sí, sí, pero. De gente que, no, como, que... no sé. Bueno, qué. pero el más pretencioso pone aquí, que es el Broken Age, ¿no? no hay... sí, sí, Broken Age, sí, no. Sí, sí. No, pero está el The el Binding of, eh, of Isaac el Five Nights at Freddy que para ti fue el goti del año pasado sí, bueno, porque fue de los pocos de 2014 que jugué, pero hombre pretencioso, no, no sé encender luces comprobar cámaras y ya está pero el Binding of Isaac también está nominado en los de mejor gameplay sí, hombre, no me extraña la verdad Las 9 PS Overnight que no han jugado. Mm, la peor historia de Dragon Age. Joder, tan malo ¿eh? es que no. Ah, eh, uh, final, están guay, quemados. También. Si se queman, eh, sí, adiós. Sí, y déjalos <risas> estar. Eh, o sea, puede ser en realidad buena, pero como no les guste una cosa. Ya, pero realmente, pero no, decir, ay, que realmente, no hay que hacerles demasiado caso en estas cosas. Pero es que realmente son unos premios que vota la gente. O sea, no hay un jurado, ¿no? Ya, pero vota la gente que. Sí, pero que vota cierto tipo de. gente que se pasa por Reddit y eh, por Uber. Eh, tal, ¿sabes? No sé. Ya, bueno, no sé. Es que como, como solamente he oído buenas críticas al juego, me sorprende que no se ves. haya llevado todo los palos. Ya. Yeah. Sí, bueno. La mejor historia, South Park. ¿No? Sí, The Stick Joder, of World. Truth. Igual Bueno, ¿Ves? Es que, ¿ves? <risa> <risa> Creo que ahí tiene ya su prueba. <risa> es que si sí, la gente no, no sabe, la gente. Tenemos que hacer el programa de Wolf Among Us. Un día de estos. ¿Sí? Eh. No, tenemos que hacerlo algún día. Eh, ¿Por qué? Porque es horrible, hombre. No <risa> Pero no, hacer? adelante es. Ya, ya adelante mi opinión. El no, Lobo a Us. Un juego a Us <risa> también. En fin. El mongo, mongolito yep. El nuevo mongolito eh, mmm, Para el peor juego en Early Access, Broken Age ¿Por qué? Vale que ser. Porque fue lo de que hicieron el, el, el Kickstarter los de Double Fine bueno, Team Shaffer y sacó un juego que no estaba completo y lo van a sacar por capítulos o algo así, no sé ah, Bueno, a ver, no es exactamente eso O sea, yeah. yo, yo lo pagué en su día. Yo, de hecho, es el único Kickstarter que ¿no? he participado. Mm. Y simplemente que no les llegaba la pasta. O sea, eso sí es verdad. Que, que claro, se metieron aquí que sí, el doblaje del Ayagut y aquí que sí el otro, el Jack Black, y etcétera, etcétera. Y como que se, so se sobredimensionó mucho el proyecto. Y básicamente se quedaron sin pasta. Mm. Así que dividieron el juego en dos. Capítulos y con lo que sacaran los beneficios del primer capítulo financiarían o terminarían en el segundo. Vamos, mm. ah, bueno, lo sacan ya, creo, en marzo o en abril sacan ya la segunda parte del bueno, segundo capítulo. Sí, sí. La segunda, la segunda compró que en también se quemaron por algún motivo de estos y también le, le dieron sí, golpes en varias. Es que... Sí, pero es que tampoco es que sea un. Quiero decir, no es que sea un juego malo realmente, o sea, o que esté mal, o que esté mal hecho. Simplemente se acabaron sin pasta y han tenido Hombre, que vivir. Claro, no, no, yo estos yo yo premios me los tomo como en plan medio troleada a veces. ¿eh? Hombre, o sea, sí, a ver. Es la... A ver, la gente mira, que queriendo... la presentación femenina, lo que está de primero. Sí, queriendo dedicar las cosquillas a la gente. Yo claro. por eso Hombre, les digo que es, es un claro, humor es que... que puede resultar ofensivo para mucha gente o lo que sea, porque es súper sutil todo y que, ah, si te ofendes es culpa tuya, sabes, pero yo me río igual Mejor banda sonora yo... súper más Bros Por eso no hay, que, no hay que tomárselo en serio sí, no, no, no, Super no, más Bros en banda sonora que es el único que no tiene canciones casi originales pues A <risa> mí sí, no sé. claro. me gusta mucho que por suerte sale, por lo menos alguien tuvo algo de, de coherencia y sale la séptima, la de Transistor ya. que no me gusta nada el juego pero la banda sonora me la, la tengo bajada Transistor estuvo en varias, en varias eh, categorías, pero sí. tampoco de lo nada. For best representation of woman. Ah, vale, estaba justo después. Claro. <risas> Bayonetados. Hmm. Qué curioso. Hombre, y vamos. ¿sí? Estaban denominados una en, el que, en la que la, la chica está cocinando todo el tiempo y cocina al ritmo. Otra en la que eh, es un juego en el que creas tú a tu propia waifu y puedes seducirla y, y después tirártela o lo que sea. En fin. Curioso. <risas> <risa> esto es eh, estos esto es son lo contrario a Tumblr ¿sabes? Uh -huh. sí es así la nueva implementación de una Hombre, franquicia sí, la verdad antigua. es que de, bueno, Sí, de, sí de, forchan Reddit, etc. y Tumblr son como una especie de yin y yang de internet sí. <risa> es, es una cosa muy, no sé bueno, yin y yang, pero a veces no se sabe cuál es el yin y cuál es el yang ¿eh? porque y, Tumblr tiene sus cosas también yeah, bueno, <risa> y es que Bayonetta <risa> no, nunca pero... no lo llega a jugar pero eh, tampoco entiendo que se le dé tanta bola, o sea a lo mejor es un hackerslash no. muy bueno pero eso de que sea el símbolo ahora ultra feminista o sea no sé no hombre no, no entiendo, lo sé entiendo Yo... con, entiendo el concepto de que de que está hecho así para no sé como para mostrar y reírse de la imagen que dan de la, que da de la mujer en algunos juegos Pero no sé, me pasa un poco como con el... ¿Cómo se llama el juego este? El de la chimenea. ¿El de la chimenea? Sí. El, eh... Ah, el Little Eso. Inferno. Ese o juego o se quería reír de los juegos, de las mecánicas aburridas y de los juegos que, que um, consisten en hacerte perder el tiempo. Pero es que se reía de ellos haciéndote perder el tiempo. Ya. Uh -huh. o sea, y, se, y se convertía en lo que en lo que criticaba entonces, no sé, o sea para mí Bayonetta vale, sí, se ríe de los videojuegos y de los juegos que objetifican a la mujer pero lo hace objetificando a la mujer o sea, mm. no, sé, no sé realmente claro, yo es hay, algo que hay, me gustaría hay, hay, comprobar hay crítica, jugándolo hay crítica, la entiendo, pero no sé, sí, bueno, es un símbolo ahora de Bayonetta, y luego Bayonetta ¿cómo se llama la mujer? que no sé cómo se llama Bayonetta, ah, sí, pues sí. <risa> pues, pues, se ha cometido un símbolo feminista en el mundo de los videojuegos pero no sé realmente por qué aparte de esa crítica que se supone que está haciendo sí, es que es eso yo no sé hasta qué punto hay crítica lo que, por eso quiero jugarlo y comprobarlo por mí misma porque es eso hay bastante gente que conozco que para estas cosas mmm, todo lo que es objetificación de la mujer les toca bastante las cosquillas eh, o sea hombre, con razón, vaya y jugaron este juego y dijeron que efectivamente les parecía un juego feminista luego hubo otras personas que decían que no que es eh, terrorífico y que oh no que, que horror, entonces pues no sé me gustaría salir de dudas un poco <risa> sí, Bayonetta siempre tiene opiniones encontradas bueno pero más positivas, o por lo menos yo las que he leído siempre suelen ser más de comerle el culo que otra cosa, pero bueno <risa> En fin, el resto de premios tampoco tienen mucha importancia, la verdad. Muy bueno. Pues sí, fue entretenido, pero eso es que estaba viendo yo los premios y estaba comentándolos en, en, en chat y tal. Uh -huh. No, el de Twitch, en otro chat con, con amigos y todo. Y nada, estaba pues, adivinando las que iban a, a ganar y eh, pocas veces no acerté, porque es que se veían venir todas. Uh -huh. O sea que, no sé. Es muy predecible la gente. Mm. Sí. Lo de Broken Age, no o sea, yo sí que ya no lo sabía, porque no, no, no conocía la, que había una polémica con el juego, no lo sabía. Pero parece ser que, mira tú, que le, le tienen tirria a Broken Age, y a Dragon Age Inquisition también. Sí. Dragon Age Inquisition es porque eh, es una, un juego a la que la gente de Tumblr le gusta mucho, porque tiene mucha representación, digamos... De, de diferentes razas tiene representación de sexualidades diferentes y nada es que quieren tocar las cosquillas es, es, es lo que, que sí veo, ¿no? no además eh, los Dragon Age son conocidos por su buena eh, por su buena historia por su historia sí. muy bien hecha entonces pues hombre mmm, no, sé, eh... no sé yo tampoco sé yo me estoy pasando ahora Dragon Age 2 a mí el uno me gustó mucho eh, el dos está siendo bastante aburridillo, pero ya me habían ya me habían avisado de que es el peor y que y que pero que lo jugase también porque es buen es un buen puente para el Inquisition y a ver cuándo juega el Inquisition a ver qué opinión tengo, pero no sé a ver. No sé. Yo tengo ganas, pero es eso que todo lo que vi en cuanto a argumentos que ni venía del Yin ni venía del Yang, quiero decir. Pues era bueno, entonces, pues oye, por eso me sorprende y por eso digo que quizá no hay que tomarse muy en serio estos, estos no, premios, claro, o sea, igual eso, están es... más hechos de coña que otra cosa, vaya. Ah, sí, o sea, no sé. O sea, seguro que de coña no, pero es, son sí, opiniones. Bueno. <risa> bueno, y para mí, aparte de qué más habéis estado aquí dialogando. Mira trailers, Pero... trailers y más trailers, porque es que esta semana vale. ya te decimos que más cosas pocas. Estuvimos que no hablando trailer. de qué son ¿Cómo? los trailers. de qué son los trailers, de, qué... de muchas cosas, mira, tenemos imágenes de Shienover con 3 D, de un juego que se llama Pose aunque va a salir para Playstation Plus gratis, parece ser eh, de una demo del codename Steam, que es este, el juego este que ahora si le pones amigos de Fire Emblem puedes jugar con ellos y es todo Steampunk ¿Sí? y tal Después también hay, pues mira, juegos que no, no, no sé, mira, está el, ah sí, esto no lo comenté, un momento, un momento. Eh, ¿Sabéis, sabéis Evolve? ¿Sabéis Evolve? Sí. sí. Pues van a sacar eh, un juego para móviles, una app, que es en plan Candy Crush, de Evolve. Y sí. la, sí, sí, sí, y la, la experiencia y cosas que consigas en ese juego, puedes usarlas después en el juego, en el juego principal, en Evolve. Eh, sí que lo habías comentado Sí, es, pero lo había comentado paranoia. antes del programa sí. Y es súper, súper raro No sé Es una paranoia total No, sí, pero parece que puedes conseguir toda clase de objetos y mejoras Ya ves como, te Imagínate Imagínate que en el Pokémon O sea, tienes el Pokémon Battle Link Y un Pokémon normal Pues juegas a Pokémon Battle Link Y lo que consigas allí te lo pasas al juego de Pokémon normal O algo así Sí Es raro es... Es muy, una movida, un movidón es pues muy... sí. Y también estuvimos comentando eh, Green Fandango Que también salió o sea, El trailer de, de, la, de la remasterización Pero también que vimos eh, Bueno, vi yo Y va a dar un poco más también eh, un, un, un tío que reconstruyó La primera fase El primer, el primer escenario de Green Fandango en el, motor de, en el motor de Unreal Engine 4 No sé si lo viste, Jesús No, pero sí probé el remaster de Grim Fandango y uf, me esperaba algo más... No sé, anda no mucha bola y me esperaba algo más, más mejor, ¿no? No sé, o sea, no vi... Es que realmente todo. está... Bueno, es que es el juego original o sea, sigue a, sigue a cuatro tercios y... O sea, es oh. que simplemente le cambia la iluminación o sea, cambia el personaje de Manny Calavera o bueno, los personajes y tal Y, y la iluminación que le da a sus personajes las sombras que mm, que hacen los personajes la, la iluminación básicamente de los personajes que se mueven porque luego el resto de escenarios y los pre-renderizados el resto del juego sigue estando Pero ¿no, ¿no le mejoraron el frame rate? por lo menos o algo ¿el qué? el frame rate eh bueno ni idea, o sea ese, no lo he visto no lo que es el Reino lo he visto tan distinto de de la versión original pero vamos que yo el único cambio que he visto ya te digo que ha sido el por pues eso evidentemente unas texturas en HD para los personajes pero para lo que son los escenarios y tal siguen siendo iguales mm. entiendo entiendo que los vídeos que hombre, están ya eh, renderizados y pues hombre, los vídeos entiendo que sean los mismos pero no sé, si mm. tienes, si tienes eh, los archivos de los personajes y, y puedes volver a, no sé, a editarlos o no sé cómo lo han hecho tampoco, pero bueno que no sé, que si te metes a poner en HD los personajes, pues en HD todo ya supongo, no sé porque si no queda, sí. es que si no queda como muy escenarios en, en resolución antigua, como ya medio pixelados y tal y los personajes en HD y no sé queda como un contraste un poco raro Hombre, si sí, ya que vamos a poner HD, pongámoselo a todo. No, pues, eh, bueno, está en el enlace, no sé ya nos dirás qué te parece, pero, bueno, es, es bastante curioso el cambio que le mete. A mí me gusta, personalmente, y, hombre, es todo bastante detallado, no sé. Sí, estoy viendo, a él. ¿ves? Joder. Pues queda así, sí. Es que sí, pues lo el, ves. Pues es todo, el, tío que lo hizo, el tío que lo hizo estuvo metiendo guiños en plan para que, les contra, sí, para que lo contrataran. Algún... Give me a job. Sí. Bueno, pues, <risa> merecido, merecido se lo tiene porque, desde luego, esta versión si sí dices. Hombre, sí, sí, la verdad. Es, es que, que está... no, sé, no sé si habéis visto vídeos de la, de la remasterizada, pero es que es eso. O sea, los personajes sí están hechos desde, de, o no sé, de cero o, o con las texturas renovadas, pero no sé. Hombre, terrible. a mí no me, dis, no me disgusto pero bueno igual sí que... no sé, yo vi poco también pero bueno, igual, hombre, a mí me gusta más este quizá Hombre Igual sí que merecía algo un poco más currado Sí, porque bueno, tampoco o sea el presupuesto con el que contaban ni nada pero no sé, ¿qué es eso? ¿No? Te pones a hacer una versión remasterizada pues anda bien Espero que por lo menos con el Día del Tentáculo no, no hagan algo parecido uh -huh. Que tampoco va a ser algo parecido, que sea en 2D, evidentemente. Pero bueno, espero que hagan algo más decente y más potable. Veremos qué ocurre. Me ha molado, me ha molado. Luego el... no, lo puedes poner aquí en la. Bueno, suba y tal. Que lo ponga en el enlace a la gente. O que lo busque. A ver si. Sí. con el motor del Unreal Engine. A ver si León, más, más que nada. Lo, lo, lo escucha el podcast y te, y, y oye sí. esta esta propuesta de poner el, el link en el en el en el en el artículo cuando se suba el podcast León si nos oyes <risa> dónde está el jefe de por cierto es muy gracioso lo de la o sea lo que pones en la botella sí. de tequila es Dame un work sí. eh, parado eh, Premium casi añejo Y además es para tequila, ¿cómo se llama el estudio de videojuegos? Tequila algo, Tequila ¿no? Works, Tequila Works. Tequila Works. Entonces por eso lo de, dame un work. Claro. Ay, Dios mío. Está bastante guay. Sí, pero una cosa, que estaba diciendo ahora Jesús, ¿no? Que ¿dónde está León? Eh, León está ausente. Ya. Me gusta ya, caña no sé. porque está como así. Eh, nos hemos percatado de ello. León sí. está eh, drogándose. Mm bien, bueno, bueno, no es un buen hábito pero bueno sí, el de... no, menos si te drogas con Magic no, Está eh, dirigiendo, es que ya dirigiendo se marchaba de, de no ya, ya, se mar ya se marchaba por la mañana sí, ah, sí, vale. claro básicamente es él y las llenas ahí tomando el valle y la sabana bien. y, usan, y te, con una gestión tan mala que a los cinco años se convierte en un desierto Ay, Scar. Tenía que haber contratado al, al economista de Valve, Scar, Sí, sí, es que, que muy mal. No a ver a si pone Jolín, si hacen intercambio desde ganado por Gemas, pues oye, seguro que el valle se enriquecía de Bien. la hostia, montaban allí una super piscinita, <risa> no sé, y acababan con la sequía, no sé. Ay, Yo digo Lo de mudarnos allí. Un jardín. Sí, Vayámonos a Grecia a todos. Ah, viste Esto, supongo, ya te lo habrás comprado. Si tal. el famoso bundle español? Eh, me lo compré por el juego de Camaleón, el Spy Chameleon, Ajá. Que lo tenía por ahí pendiente, lo tenía en la lista de deseados de, de, de Steam. Pero, pero me parece un bundle un poco pocho. La verdad. Sí, sí. No me... No tiene bastante cosa, la verdad. De hecho, salieron salieron los de, de Construct Team hicieron mm. pusieron un post en su, en su blog y les ofrecieron participar, pero dijeron que no, no no quisiesen participar, porque bueno, aparte de que dicen que todavía les va bien con las ventas en el juego, que no nos hace falta entrar en un bundle de momento, mm. que luego no les ha gustado nada, como han montado todo el tema del vídeo, de la promoción y tal de, de España fiesta ah. el sol, paella, oh, pues sí, a La verdad es que sí que es un poquito. Vale, en, sí. ese, hombre, en ese caso lo puedo entender. Pero, Pero el, bueno, Anep ¿el Anepic, AnEpic, ¿el solo cuánto, cuánto cuesta en Steam? Eh, un Epic que eh, en 10 euros, creo. A ver, un Epic Steam. Creo que eran 10 euros. 10... Es que por, por 10 ¿no? dólares te llevas. Es por lo que te llevas el AnEpic más todos los demás juegos. Sí. A ver, AnEpic. Pero creo que era el que estaba eh, 12, más alto. 12.99. 12, pues mira bueno, lo llevas por menos sí. Sí, bueno, no sé un ejil yo lo tengo en un desde hace tiempo, lo jugué en el móvil cuando salió y, y luego lo jugué también en Steam que también lo tengo ahí y me gusta más en el, en el móvil está más pensado para, para pantalla mm. de móvil ese juego Eso pasa como el Super Brothers el Soul and sorcery mm. que no sé si lo habéis jugado mm. Pues claro, en el móvil ese juego está muy pensado para móvil y claro, cuando juegas en el Steam o bueno, en el ordenador no sé pierde, pierde un poco de encanto con Ijean me pasa igual, de hecho no, no me lo termine entonces no me lo llega a terminar Es parecido a, a, a lo de los geles de Portal no y tal. Sí, eh, <coughs> sí básicamente sí es el concepto, es así, es en 2D y, y bueno, hay geles pero es como, son como pinturas que tú puedes pintar el escenario y tal y le puedes afectar, entonces puedes hacer que algunas partes sean como para que rebotes más y saltes más alto, otras para frenar, para frenarte a ti o frenar a un enemigo, para que vaya más rápido, como si fuera azul de hielo y, y no el juego, quiero decir está muy bien el juego, pero me gusta más la versión móvil, entonces claro, el bundle ya te digo me la compré por el Spike Amelio pero bueno el resto de juegos tampoco me parecían tan interesantes para, hacer, para lo que saben en España no me pareció tampoco un, un bundle que no sé que dijera mm. ah, aquí está España y estamos haciendo juegos porque luego estaba la ARK este que es una aventura gráfica que bueno que tampoco es que sea aquí no sé el como el el estandarte ¿no? de la aventura gráfica en España mm. no sé, creo que hay más ejemplos aunque sea yo que sé Con la trilogía de Runaway, por ejemplo, o aunque el primero fuese malísimo, pero no sé, es más representativa, yo creo, como aventura gráfica en España. Igual, sí, igual, a ver, igual están tirando más por la cantidad que por calidad, pero hombre, mmm, lo que tiene es que son, son bastantes juegos, bueno, muchísimos, son bastantes. Sí, y y habría y... algunos que no sé, sí luego que son bastante. Luego está el Fulmo Oreo, el full Juego Rampage este, que también lo cogí sí. venía en un en el anterior bundle, en el Humber Indie Bundle 13 creo que era te daban cuatro copias del Insurgency que es un juego de tiro de la guerra y tal, tipo Call of Duty y si le como te daban cuatro copias, una era para ti y con las tres podías regalarlas entonces si regalabas eh, una copia creo o dos del juego, te regalaban el Fulmo horror Rampage Y lo estuve probando y tampoco me gustó mucho, la verdad. Como un, no sé, como un gauntlet con toques de rol, pero tampoco me hizo mucho tiling. A mí lo que me hace gracia es que Pixel Piracy, que o sea, vi gameplay de él y me pareció un poco. <risa> está con los ¿Tú? demás de 10. Y, sin embargo, los de, los de menos de 10 me parecen más, más... Sí, eso la verdad es que lo ha dicho todo el mundo. Llamamos más la atención los juegos de... Incluso, incluso ya no solo la media. O sea, los 3 de Nihilumbra, Spike a Million y la RK. Sí, Llaman sí. Llama más la atención que Pixel el así por ejemplo. O el fumo Rampir, no sé. Para mí, por lo menos. Yo si me lo compro sería para el Anepic, porque... Sé si es que vi Gameplay y no... Se supone que tiene un humor, así que es muy bueno y el gameplay está guay. Pero lo que vi no me, no me convenció mucho, pero como trabajaron, trabajó algún amigo mío en el, en el, en el doblaje y, y no sé, <ríe> me siento como, como eh, que tengo que jugarlo, ¿sabes? Y tengo que a ver <risa> si me gusta, porque es, es como, no sé, jugado a la Epic, jugado a la Epic, yo no lo jugué y me, me llevan, nos llevan en plan a, a la comunidad en general de vamos a jugar, que tenemos que jugarlo desde ya nos lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo a ver si, a ver si se me da porque Joder. no sé sí. bueno iba llamo. de ¿Qué? no no iba a decir que si sí, es que te llama la atención de ser un Epic que te expresa alguna oferta yo el Une me lo he cogido oferta y fueron 3 o 4 euros hmm. y no sé Por eso quiero decir que tampoco te vas a comprar a lo mejor el bundle solo por... Solo por eso, ¿no? Que un... el resto no tengo ninguno y me, me interesa. Sí, a ver, a, tal, mucho. a ver, lo tal es eso. Que si te interesan los demás juegos, claro. Sí, eso, pero claro, sobre todo el... Niki hombre, hay algunos... Sí, es que a ver, hay algunos que... Que hombre... Sí, los demás los de bajo... Es que para el así no he jugado. O sea, directamente no pero sé bueno. ni, ni de qué va. Pero el Deadlight, por ejemplo, lo jugué cuando salió en PC hace un par de años y también igual se supone que se supone que es la panacea una de las uno de los booms del videojuego en España y dio mucha bola de, sobre todo de aquí en España porque bueno, aquí la prensa en España ya sabemos cómo somos con los juegos españoles. Mm. <risa> pero pero tampoco no sé, no me pareció no no no no, o sea, está bien, pero no me pareció para tanta bola como se le dio al juego. Ya. Yeah. A ver, también claro, al ver que gracias a todo el boom indie pues empieza a haber un poquito un resurgimiento del juego español, pues también la gente igual se flipa un poco a veces pero hombre, siempre está bien que se vayan sacando cosas y se vaya recuperando un poco eso sí. No sé No o sé, sea, que en general no sé si, bueno, en los, Wiki, en los Hammer Weekly no me parece que no añaden no añade juegos después, ¿no? Es lo que es y ya. No, no, no, creo que no. Está. Creo que es sí, sí, sí. sí. Pues... Sí que que, que añaden juegos después, en los bundles normales lo suelen hacer, entonces. Solo conocía... Sí, eso sí, eso sí o sea, hacen, ponen el bundle y como los bundles normales suelen ser 15 días, sí los de móvil, los de libros son los normales. Entonces, una semana son los, pues yo qué sé, por lo que sean, 5, 6, 7 juegos. Y lo suelen poner un miércoles o un jueves, creo son los jueves y... pero, X, eso solo, no sé, pero avisan, ¿no? de que van a meter porque ponen como una interrogación que es siempre un juego misterioso o... sí, sí, sí, claro, o sea, van vale, vale, vale, ahí sí, y tal sí, sí. y entonces eh, lo ponen a lo mejor un miércoles o un jueves, entonces al miércoles o sí. jueves siguiente como son 15 días, a la semana siguiente justo cuando sale, y queda sí. ya otra semana para comprarlo, es cuando añaden los juegos, que por lo que general lo suelen poner o, o en el paga más de X para desbloquearlos Bueno, paga más de la media o sea no, no te los ponen en plan para el mínimo ya claro claro bueno pero bueno es lo que no sé Me decepción o el bundle ya te digo lo cogí por el por el Spike a Million pero bueno el Nigilumbra ya no sé lo regalaré si lo queréis alguno o pues la clave pues, como ya lo tengo yo <risa> no lo tengo en Steam que majo así mm. que nada lo no, no tengo... por ahí y el primero que la coja para él eh, venga, correr. Pero ahora no, tendrá que ser en otro momento. Okay. Sí, sí no como estos es que ponen que no, las que no, claves. Que no, que no estéis preparados. No, no, no. Por eso es ponen las claves en comentarios de YouTube. Que se emplean un clave. ¡Ya! ¡ah! Y todos a correr. Frente, claro, ajá, así, ajá, ¿no? ajá. Sí, o sea, yo no lo entiendo. Sí, soltar ahí el hueso. Ahora, toma. <risa> sí, yo lo bueno, hacía. Lo, yo lo hacía mucho antes, porque como. Todo lo, me he comprado todos los bundles desde que salieron mm. entonces hay algunos que están repetidos o, o juegos que ya tenga entonces antes cuando daban la clave en el bundle, para que tú hicieras lo que quisieras con ella eh. entonces había muchos juegos que yo los tenía y los ponía siempre en Twitter o no sé o donde fuera y claro, pero que luego como cambiaron el sistema del Humble Bundle, que tenías que asociar tu cuenta de Steam y le das al botón del juego y te asociaba directamente el juego a tu cuenta no te daban, no te daban la clave estaban aquí de las letras y de los numeritos. Y, y lo han vuelto a cambiar ahora. Hace un par de semanas lo han vuelto a cambiar el sistema. No sé por qué. No, no leí el post de Handel Bundle. Pero volvieron a cambiarlo y ahora te vuelven a dar las claves. Así que ya la pondré por ahí. No, de esa y es... de, de todos los juegos que tengo por ahí repetidos. Y... Ahí, de repente. <risa> pero, eh, ¿qué iba a decir? A mí me regalaron hace poco una, no sé si, a ver si me sabes decir, ¿cuántas veces estuvo el Castle Crusher según bundle ¿El Castle Crusher? Sí. ¿Una? ¿Eh? O sea, te lo puedo decir ahora, un momento. Es, es que mm. tenía un amigo que me decía que, es que tenía tres claves de sobra del Castle Crusher, y yo, ¿cómo? <risa> ¿Por qué? Ah, bueno, a lo mejor es porque compró un pack de cuatro. Bueno, también, vale. Ah, claro que los caster classes, es verdad que... Sí, seguro, además, seguro que, hacen co que hicieron como, como el juego este que mencionaste antes, sí. Vale. Sí, y sí, ya te, te lo es. digo, porque estoy en la, esta de, mmm, la página del Hammer Bundle. Sí. Y, y busco por classes y no me sale. O sea, Exacto. Me imagino que se, se compraría un pack de, de Steam que estuviera de oferta. En Navidades estuvo al 90%, yo creo. Ah. 4 o 5 euros te podías comprar los 4 juegos, o sea, pack de 4 o sea, que... sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque Como fue en la... Navidad, fue en Navidad, eso, o sea, que sí debe ser eso, <ríe> es nice, sí, creo que, no, que no me gusta mucho, el juego o sea, que... yo lo jugué al no. de demo, por ahora, yo lo jugué, bueno, también es verdad que lo jugué yo solo, pero no, pero no sé, tengo que poner la crítica en Steam, creo. Pero, espérate, el Castle Classes es que me confundo con el que sacaron después. Que han sacado uno hace relativamente poco. Mm. ¿Cómo se llama? Eh, ah, el Battle el Block. Ah, Battle Block el... sí, sí, sí, sí. Y ese está algo mejor, pero no sé. El... También no tiene nada que ver uno con el otro. Mm. Pero no sé, el Castle Classes es como un. No sé, como un Final Fight. O sea, es de ese tipo. Un brawler de estos. Mm bueno, así toques de rol y tal, pero no sé, no me, no me gustó Me parece que tiene, o sea, sobre todo porque no es divertido, o sea, no me pareció divertido. Lo, que, vi, tiene... lo, que, lo que le falta es variedad, porque tienes claro, es que, los es, mismos es, poderes es, todo el juego. Claro, es que justo es que eso es lo que dije yo en mi, en mi crítica de Steam, y en es de las que peor valoración tiene, parece que de 8 votos solamente hay uno positivo, y, de, y decía que, lo que yo digo es eso, que que no, me, no es divertido porque esto el rato machacar los mismos botones y como tampoco mm. hay variedad de combos ni hay golpes especiales ni no sé todo el rato avanzar y apretar todo el rato los botones para dar de hostias y avanzar y más hostias y jefe yeah. y avanzar y no sé no sé no no no no no me gustó pero bueno así está así es la vida no me tiene que gustar todo mm. A menos que me paguen, por decir que me gusta <risa> ¡Buena filosofía! Sí. Muy buena. Sí. Yo estoy últimamente con juegos pendientes a saco. Me... también. El, el Mónaco, el Mónaco lo, est lo estuve jugando y tal, y está bastante entretenido porque jugabas con gente online y todo eso. Yo pensaba que también tenía modo para un jugador, pero parece que no, solo con gente. Y bueno, pues nada. <risa> ah, lo tengo yo por ahí, pero no lo he jugado todavía. Está interesante. Es, es, es, mm, al ser online desde el principio, eh, lo malo que tiene es que no te da mucho tiempo a, a familiarizarte con, con el sistema de juego antes de meterte en, en, en sitios más o menos serios, ¿sabes? Sí uh -huh. que va por niveles, los primeros niveles son más fáciles, pero aún así eh, no, no puedes, si quieres... Eh, probar todas las clases, tienes que estar eh, repitiendo a lo mejor fases anteriores y todo eso para no, poder no, estar, no sé es... No te da mucho tiempo a, sí, sí, sí. a probar antes. No de todas tu... formas es muy no entretenido hay tutorial, No ¿Tutorial ni nada? Eh, tutorial, tutorial, cada vez que te que desbloqueas a una, una clase te dice co que cómo funciona, pero si mm. en ese nivel otro jugador de los que estáis online la coge tú no puedes cogerla ya, ya. ¿Sabes? Mm. O sea que sí es por eso digo que tienes que repetir a lo mejor de todas formas, tutorial, tutorial, no hace demasiada falta, porque en el suelo eh, cuando estás en un nivel, aparecen como instrucciones, puso este botón para tal, ¿sabes? Y no, ya, no te, ya no, no te lo explican mucho, y aunque no, pero es muy intuitivo de todas formas. O sea que, no sé, es interesante, pero eso, hay que darle un, poco, un poquito de, de paciencia para familiarizarte un poco con el sistema Es lo que tiene. ¿Y qué más? ¿Jugasteis a One Way Heroics? ¿What? ¿Cómo? One Way Heroics. No. Pues no. me lo regaló Javi por, por navidades y me estuve viciando muchísimo porque está, es, es, es, es hecho por RPG Maker eh, y es un juego de rol de estos de, de ir por, en, en cuadrícula eh, es eh, de mundo más o menos, de, de mundo abierto pero es un mundo que es oh. un bueno, mundo abierto entre comillas porque es, un, es en dos dimensiones visto desde arriba y tienes que ir solo, solo puedes ir hacia la derecha El juego se llama One Way porque solo puedes ir uh -huh. para esa dirección Muy porque la, porque la parte izquierda del jue, de, de la pantalla la está comiendo la oscuridad y tienes oh. que llegar sí y tienes que llegar hasta a, hasta, hasta donde está el demonio y no ¿Qué sé cosa? qué para, para matarlo antes de que la oscuridad se coma todo el mundo pues y si mira, vas a tener está, como, como nigilumbra entonces ah sí pues mira sí. <ríe> Y está, es muy interesante. Y eh, es, es muy rejugable también porque puedes elegir las clases eh, en cada partida. Y puedes traerte cosas de anteriores partidas a la siguiente. Y cosas así. Está ah, bastante chanchi. bueno. Sí. Pues esta semana he terminado. La verdad es que he jugado, jugado bastante. Me terminé el Fark. Uy, el Fark El Max Payne 3. Max Payne. Por fin. No me no gustó nada. Ah. Oh. Es que pierde todo el... No sé si habéis jugado los primeros. No. Pues, no sé, son como muy de novela negra. Yeah. Y este pierde, pierde por completo. Ese halo decadente. Y bueno, el Borderlands 1 también. Que el 2 me gustó mucho y lo estoy jugando ahora. Pero no le no, ni la mitad de lo mucho que mola el 2. Uh -huh. Y el Virtua Tenis 4. Que está en oferta ahora en Steam. Y es un juego que me gusta mucho desde que salió en Dreamcast. En la primera parte. Así que nada. Ahí estoy dando pelotazos aquí. Y reveses y globos. Y a decir el nuevo Max Payne parece un poco más enfocado a la acción, ¿no? Que sí, es que es más de coberturas. Sí, sí. No o sé, sea, el primero era más... Bueno, que también era así. Era... Pegar tiros, avanzar un poco en la historia, sí. eh, pegar tiros que te contaran un poco más de historia, o sea, muy así, pero ya la tercera parte ya es así todo el rato. O sea, sabes de un tiroteo y te metes en otro. No hay casi tiempo a descansar. <risa> Madre mía. Yo también estuve, además de como le comentaba a Bandra antes, que me estoy empezando a jugar un poco más en serio al, al, al Smash Bros. Y estoy intentando eh, llegar a nivel un poco más alto para meterme en la... en, la, en, los, en, los, en las ligas estas gratis que hay en, en la liga de videojuegos profesional, en lvp.es a ver si me meto en ranking o algo por el estilo, pero también estuve eh, como, como se pueden hacer mis en Smash, ahora puedes poder hacer personajes mis eh, me metí en el Tomodachi Live para sacar unos cuantos mis que tenía allí, no tenía en, el, en, el, en la plaza en la mía, en, en mi editor Y estuve jugando, me estuve, estuve retomándolo el, el, el, el, el Tomodachi Life. Y voy a, voy a mirar aquí qué estado, porque tengo a Avandra y a León los tengo en mi isla de Tomodachi Life. <risa> Jesús, a ti aún no te metí, pero el aún lo remarco mucho. O sea que, por ejemplo, Avandra mismo está eh, saliendo con oh. un personaje de, de un rol de, de Digimon, de un oh. amigo mío. Sí. ¡Qué eh, movida! Sí, sí, sí. Y tus y tu, tu comidas favoritas son el kiwi, la sandía y la saltimboca. Y ahora estás bailando en tu casa, bueno, no sé. El por qué. kiwi me gusta. Sí. Bueno, da igual, bailar siempre está bien. Aunque no hay motivos. ¿Tienes una pluma eh... india en la cabeza? No, no lo entiendo. Oh. Da igual. ¿eh? Eres muy extraño. Tu <risa> modality life es muy. Y no, no. Yo, eso es se aproxima ligeramente a lo que soy yo en realidad así que vale. pues, a, a mí hazme que me parezca yo a mi, a mi nueva imagen de avatar sí claro obviamente <risa> no no a ver acá acabo de poner el enlace en el chat a ver a ver Ersha. ah vale oh, no voy a sí. tener un, un sombrero así pero sí no, haré lo que pueda me cacho seguramente y eh, bueno. León está en la cafetería y qué está Ajá. haciendo ¿Cómo no? Sí, está hablando con un tío de es? vamos a jugar. Va a vestir un poco raro, lleva un chaleco de estos de plumas y, y, y un gorro de marinero, no sé, da igual. Yo me divierto mucho no eh, no con sé, este igual, juego. Igual yo... coge y saca cosas del armario ahí a ciegas y se viste. <risa> es que yo... Estos juegos que son de, de, ¿sabes? Como el Animal Crossing que es en plan para jugar estar un poco pues eh, haciendo como es micromanagement de, de, de tu... Siendo sí, un poco cositas. de nada y viendo sí. lo que pasa en el juego, pero es divertido. Porque nunca sabes qué te vas a encontrar. Sí, que cuidado. O sea, yo lo recomiendo muchísimo este juego. Es una absurdez porque eh, hay noticias, o sea, hay un noticiario de, de Noticias Me, ¿no? Que se llama. Y el te dice, ah, oh, Noticias Me. Y vi uno que era súper creepy, que era un tío, que decía um, uno de mis mis, que se quedaba en plan agarrándose las rodillas en un banco del parque. Porque había mucha gente que estaba pasando por delante de él y estaban resbalándose todos en la misma monda de plátano y estaban como quedando desmayados por allí, ¿sabes? Y, estaba, Ay, y, y le decían: Entrevistamos al, al, al testigo y nos dijo lo siguiente: Fue horrible, era como ver una pesadilla, no sé qué. <risa> <risa> Cosas Joder. de estas. Es muy, está bastante bien, no sé. Ahora sí, es un poco. Sí, a ver, es humor absurdo, pero no sé. Ay, Dios. Es graciosete. O ver que resulta que uno de tus amigos que tienes hecho su mi de repente a alguien se le quiere declarar y están en la playa uh -huh. y llega otro, no, yo lo quiero más. Y después llega otro, oh. no, yo lo quiero más. Y le dicen, elige entre Qué nosotros. Guay. Y él el, el decide, no, es que no me gusta ninguno y todos se quedan tristes y después tengo que dar los regalos para que se vuelvan Madre a poner mía. contentos. No sé, da igual. Qué gracioso. Como sí, este es que claro, como tampoco es muy bien. No es, el, es el de la polémica aquella de que no dejaba en relaciones entre personas del mismo sexo. Sí, sí eso es verdad. verdad, sí, sí, sí. Es verdad que se había cabreado bastante, pero lo no había intentado cambiar. No, no, no. Tiene ah. que ser... Ah, Intento siempre no, igual. Que, o sea, si quieres que un personaje sea homosexual o lo que sea, tiene que ser uno chica y otro chico, y si quieres que junten esos dos en concreto, o sea, no... No sé, es, es, es raro. Me hubiera gustado poder, poder que, que pudiese haber esas, esas relaciones, pero... Y pero... que hubiese de todo. Ajá. Claro. O sea, además es un juego tan absurdo que qué más da, ¿no? Ya, Pero, es que eso no es una que... tontería. No sé, Nintendo es muy rarito para esas cosas. Ya. Yeah. Pues mal, ah, me mal. parece mal. Qué mal. Sí, ya, me perdón, Muy mal. El juego es, en juego de todas formas, <risa> yo ya digo que yo me parto. Y no sé... Claro, es que vosotros no tenéis el Smash ninguno de los dos, entre Jesús que es de PC... Y no, Andra, ¿qué? Tengo solo el, el la demo bueno, Pues nada De momento sí. mo... Igual me lo pillo tabla, más adelante sí. Y León creo que también se lo quería Yo Coger creo León el, de, el de Wii U ¿no? se supone Es verdad, sí, el de Wii U Sí, sí, sí, sí, sí. Y no es, pregunto desde la ignorancia completa Sí No sí. es cross-platform No se puede no. jugar Yo pensaba, que también, yo pensaba que sí, o sea, que online se podía jugar en plan, uno con la 3DS, otro con la Wii U, pero no. O sea, en el de la Wii U puedes conectar tu 3DS y jugar, ¿sabes? En, no. en la Wii U con la 3DS, pero no online. No, son no. dos juegos distintos, entonces. Sí, parece, sí, sí, sí. O sea, lo, por ejemplo, claro. los, la liga esta que estoy diciendo, la LVP, punto es, eh, las ligas son diferentes, una para Wii U y otra para 3DS, por ejemplo. Mm. O sea que... No sé. Muy mal todo. Hombre. Estoy, estoy viendo últimamente una, una serie estoy viendo The Office. No sé si la visteis. Bien. Yo la, <risa> yo, la estoy, yo la estoy reviendo otra vez. La vi el año pasado y la estoy volviendo a ver desde el principio otra vez. Pues voy por la temporada 6. y ah, bueno, ya ha avanzado. Sí, sí, sí. O sea, llevo un mes o así ya mirando la serie. O vas, más de un mes. Y, mmm, no sé si esta es una opinión que está muy extendida, pero a partir de la sexta temporada no se vuelve todo muy telenovela. <risa> es todo muy amoríos. Muy amoríos todo. Bueno, puede, puede ser, pero bueno. también es cierto que... Desde... No sé si has llegado a donde se va Michael ya. No, aún no no bueno no no es un spoiler ni nada ya ¿eh? ya ya ya sabía además cuando se va el hombre baja un poco el nivel de la serie sí porque el peso sobre todo se va no me acuerdo cómo se llama el tío este que cómo Jim. se llamaba no Jim. no no, no. ¿Eh? el otro el que viene de la otra franquicia Andy Andy eso entonces ah. el peso cae un poco más el peso de la oficina y tal en él ah ya yeah. no, no porque sea el jefe sino por el plan de gags y todo esto sí ah, sí, eh, sí sí sí Era mi protagonista Michael. Pero, pero bueno, sí, es más basado en las relaciones que en el DA, a lo mejor. Mm. Pero bueno, se nota un poco el bajón de, de ahí de la sexta en adelante. Pero me parece una serie maravillosa, aún así. Sí, es que yo, yo me estuve divirtiendo muchísimo, me parece. Además, es que. Yo se la quería no, no, ver, la verdad. Es que esta es muy buena. Yo eh, no suelo. Eh, fliparme mucho por las parejitas, ¿no?, que se forman en las, en las, en las, en las, en las series, pero es que Jimmy y Pam me tenían súper, súper, súper en vilo toda la serie, hasta que, ¿sabes?, estaba yo, pero, pero, por favor, de, de esto de ponerte la cara, la, las manos en la cara y decir, pero, ¿cómo podéis ser tan idiotas?, ¿sabes?, uh -huh. Y al final, pues, Cosas no. que pasan <risa> de seriéfilos para seriéfilos. Sí, joder. Sí. <risa> es que juegos que es que los. O sea, trailers, trailers de juegos. Trailers e semana. imágenes de juegos. Trailers e imágenes. Y... ¿Vais a comprar no, Pues a... venga, eh, un... es que si no os vais a comprar la New 3DS, el Shinobi Electronics por ejemplo, el 3D ya, nos, ya no nos interesa. Eso para ah, empezar. Tiene que estar aquí Javi. Hombre, sí, bajo para hablar del pero Smash. Que su micro se murió. Sí, pero bueno. No Ex volvió. Excusas. Ay. Exclusas. Exclusas. Ay. En fin. Mm. Pues. Est en QWERTY Yo tengo ahora... que comprarme uno. Eh, ¿Una qué? Un micro. Ah, vale. Yo tengo el headset este que se me está muriendo uno de los auriculares. <risa> y el otro día se me empezó a morir el otro. O sea que no sé qué hacer. Bueno, igual es el momento de dejarlo atrás. Ya, pero solo tiene un año. Bueno, solo. <risa> tiene un año ya, vale, no sé. Ya, ya bueno, ver. pero. Eh, Estuve en Querti, no sé si siguen estando ahora, no sé si va por, por día o por semana la, las camisetas. Eh, Creo que era de, diario. Pues no dos, no sé del bio, dos del Bioshock estuvieron, que eran bastante bonitas. Ah. Bueno, com. De vez en cuando tienen cosas bastante chulas en Querti. Sí, sí. Tengo una amiga, me compró una camiseta de QWERTY, pero o sea no la compró en QWERTY, la tenía en una tienda, parece ser. Y de un, un Moguri, que tiene por dentro todo simbolismo de Final Fantasy, está hecho con todos símbolos y, y monstruos, de, está, está, está genial. Ah, oh. sí. y ahora, mira, sí, debe ser diarias, porque ahora en QWERTY está... Una uno con... de Sailor Moon, sí, Sailor Moon con, con todas las varas con todas las varas que sí con un trono de varas sí, pero con todas es? hostia, todas son todas las putas armas de la serie sí o sea las varas y las espadas son todas las que hubo eh, ver la Sailor Moon ahora que ahora que hicieron el remake pero el dibujo Yo no me gusta nada el... pues el dibujo se parece un poco más al de la Neo eh, es decir lo que pasa es que bueno el color es un poco pocho A mí lo que no me gusta es el color sobre todo Pero el dibujo sí que se parece más Porque ellas eh, eran más estilizadas Que en, que en el anime oh. En el anime eran más redonditas pero, sí. pero en los mangas no En los mangas eran ahí No sé, cuellos de cisne Caras súper afiladas eh, Piernas kilométricas parecía, Aparentaban 20 años y tenían 14 mm. Mm. No sé Pues no sé, a ver si... De pequeño la veía con mi hermana y no sé. Oh, es que molaba, no recuerdo, si no es sé, que es. molaba, molaba mucho. Mm. Y otra de Totoro. Sí, Totoro. Totoro, yo ya... Totoro, me da igual. Totoro, os vais a la mierda. Es muy... es Totoro. Mi película de la infancia. ¿Vosotros tenéis así alguna camiseta en plan de, este, de ese estilo o? Yo no, León tiene varias, pero yo no yo tengo, bueno no es de Querti pero tengo una de Maya Pix, la de Maya Pixelskalla que hizo de oh. hizo una camiseta de L aquí mm Maya Calla que bueno no la presento porque digo yo que ya sabréis quién es Sí, sí, sí, sí. por cierto, os he de, he de informar que en la camiseta de Sailor Moon no solo salen varas de la serie de Sailor Moon salen de otras encontré el arco de Madoka y la vara de, de Sakura de Carcaptor Sakura, es decir hay de todo lo que ha sido Magical Girl y creo que de lo que no es Magical Girl también por una espada un poco sospechosa que estoy viendo pues eh, hay de todo Pues ahí he dejado yo mi camiseta de Maya Pixels que haya. Sí, señor. No mola. No mola. Oh. ¿Y, esa y y la pereta también con su... Sí, señor. Hombre. <risa> yo, yo de camisetas así, las, las que tengo son en plan compradas en en el salón del manga y cosas así pero súper sencillas. Tengo una que es el logo de Kingdom Hearts y ya está y esa del Moguri no sé, alguna más por ahí pero... Ah, la una que me vino cuando, cuando compré el Persona 3 Portable, me vino una camiseta de Persona 3 y también la tengo Pues tengo esta y otra del día del tentáculo que, mmm, uy, que va a ver si la encuentro eh, <tose> Que evidentemente no lo voy a encontrar ahora, pero bueno, es simplemente cuando está el tentáculo rosa con la mano levantada en plan: voy a conquistar el mundo y tal. Yeah. Y bueno, ahí con la frase en inglés, pero, pero no la encuentro ahora. No hay problema. Purple tentacle. Um, bueno, el diseño es. es, es, es, es Diseñó a ver. por eso cuando está ahí, I feel like a cool. Ah, sí sí, sí, sí, sí, sí. Lo típico, vamos. Es lo que sale al principio del juego, ¿no? Uh -huh. mm. Exacto. Very good. Very good. Últimamente uh -huh. estoy intentando eh, crear, porque tengo una historia para un... Para un, un rol en la cabeza y estoy intentando crear un un, un, un cómo se dice un, un sistema porque tengo dados ahora y tal que ahora jugamos un poco a rol en la, una cafetería que hay por aquí y estoy a ver si soy un más si soy master algún día estoy y, y ah, es hola. sí y, y yo creo que creo que creo que va, está saliendo bien no sé por ahora estamos siendo máster, estamos haciendo otra historia diferente así que cuando acabe diré pues quiero hacerla yo Y a ver cómo va. Que yo fui máster, pero no, no, nunca en vivo, ¿sabes? Así de jugar en, en, con amigos en, en una mesa o lo que sea. ya O sea, sin tablero el juego, claro. O sea, solo así la historia. Pero normalmente siempre lo siempre hago en foros y cosas de esas y no, no sé. A ver cómo sale. Hombre, sí, en persona también es entretenido. Sí, sí. sí, sí. Es distinto. Sí. Es todo a tiempo real, pues oye. Menos tiempo de reacción, pero no sé. Es risas. ¿Hm? Ay. y luego siempre tienes al típico cafre que estás en un pasillo con un montón de gente a la que tienes que rescatar y suelta una bola de fuego sí. a los enemigos que están ya. al fondo ahora es muy gracioso porque la partida que estamos haciendo ahora son todos en plan eh, caótico bueno y otro que es caótico no sé qué y son todos medio criminales sabes. Ajá. y yo me hice un personaje que es legal bueno Oh. y sí y están todos en plan llegamos a, a un sitio que había un enano y, y ellos pues lo mataron y, y, y digo y, y digo yo pero no teníamos que haberlo matado no sé qué así que le cogí el móvil para ver si llamaba a la policía para que viniese <risa> que no tengo cobertura y tal y no quise lutearlo al, al, al, al señor porque claro no no no, claro. no voy a, a quitarle las cosas es, al señor es muerto que hay, hay que rolear es que hay que rolear Y, y al final, no claro, está, está, está lleno de criminales, y se supone que, eh, los, que los que la lían parda es, son la gente que quieren hacer lo que les dé la gana, pero yo que intento hacer el, lo correcto, al final soy yo el que la lía parda. Ah, bien. Y es, es muy raro, no sé. A veces pasa. No, yo en mi partida somos todo caóticos, neutrales menos un legal bueno, que, que hombre... No le importa demasiado lo que hagamos y es un poco, tío, eres legal bueno, no, no, o sea, no te debería gustar que yo proponga pasar de la misión y quedarnos con los objetos y más lo que teníamos que recuperar, pero bueno. Al final, pues, pues fue otro, un, el neutral auténtico el que nos convenció de volver y e entregar todo para que nos diesen un, una recompensa mejor. No sé, fue un poco... Se está lo de los Estamos, somos un poco pirados. Sí, sí, sí. Eh, yo lo llevo... Por... Ponerlo al principio es un poco, bueno, estás, eh, a mí me gusta más que el personaje se vaya definiendo, ¿sabes? A lo largo sí. de, de la historia, pero sí. eh, si le pones un alineamiento al principio, después el máster puede decirte, no, mira, no puedes hacer esto porque tienes tal alineamiento, así que claro, sí que es un poco... Yo... A ver, yo lo pongo porque, bueno, ya, le, ya tiene un trasfondo ese personaje. Claro, claro. Sí, Entonces, sí, sí. pues oye, si es una tía que es una puñetera urraca, pues le va a dar igual todo, va ¿eh? a ir a por las cosas brillantes y bonitas. Sí. Me peleo con el elfo mariquita super fabulosa <risa> por, por todo lo brillante. Y el resto, pues se quedan mirando como, oye, nosotros también queremos loot. Ay, qué bien. Y en fin. Y de roleros para roleros, pobre ¿Cómo? Jesús. Es, es jugar, es jugar. Es, sí, no es videojugar, pero bueno, vale. En fin. No he jugado nunca al rol, jamás. Sí. A ese nivel no, por lo menos. Bueno, Yo tampoco lo había hecho? Hasta mesa es divertido. Sí, de mesa nunca había, pero sí está guay. Lo que había hecho siempre había sido rol en plan interpretativo, de es como seguir una historia tú y sí. hacer lo que te dicte el máster o lo que sea, pero así con pero dado, todo lo con, con gente, no, nunca había, y está guay. En fin, bueno chicos, eh, creo que no hay mucho más que comentar, esta semana ha sido un poco pues eso, imágenes de juegos eh, sí. y trailers de juegos y oh, eh, una noticia medio importante y oh, mi, mi Pokémon Rubio Omega sí. la noticia de la semana, por favor sí. que, el, que, el, que el podcast se titule eh, de cómo Avandra consiguió su Pokémon Rubio Omega sí, puede ser, y de los chillidos que pegué y cómo les rompí las costillas a mis amigos abrazándolos uno a uno Madre mía. sí en fin ¿No hay bien del momento? Eh, creo que no. Vaya. <risa> no lo sé. Ah, y update de uh, eh, un, un poco eh, eh, el estatus de mi situación con Final Fantasy XIV, sigo sin renovar suscripción. Oh, o sea que estoy limpio por ahora. <risa> estás esperando. Sí. A una época un poco más mala para decir, oh Dios, tengo, sí. tengo muchos exámenes, tengo mucho trabajo que hacer, voy a mandarlo todo a la mierda y ponerme a jugar. ¡Sí! ¡Bien! <ríe> ah, siempre relaja perder claro. el tiempo. Esa es espíritu. Claro. En fin, bueno, eh, yo creo que eh, sí, que eh, ya... Hemos hecho lo que hemos podido Con sí. el material que tenemos sí. Que era más bien poquito sí, pues, Así que Dos que... no, estuvo bien Yo creo que estuvo Sí, sí. Estamos dentro de la media sí. Bueno, yo creo que podemos despedirnos Por esta semana Muy bien. Y esperemos que la siguiente emitamos También Entonces ¿Qué, qué decimos? Bueno, eh, eh... puedes encontrar en...? en... ¡Oh, Dios! Somos presentadores horrorosos, Leo. ¿Qué es no sé. lo que has hecho? Pues estamos, eh, bueno Estamos, entre comillas, en iTunes Estamos en Notacufrix Y bueno, eh, diría que eso es todo En iVox e también nos podéis encontrar Sí. Así que buscad, buscad Y bueno, tenéis de, de este vídeo lo tenéis, lo tenéis en YouTube Se está emitiendo ahora mismo Y eso es todo, amigos Venga, chicos, despedidos. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Y no os olvidéis de... Verde Office. versión sí. sí. americana. Recomenden. Venga. Au. ¡Adiós!